Sí, realmente, mirá, hemos llegado a, creo que a un momento donde la ciudad y la relación entre el gobierno, los organismos de derechos humanos, la Comisión de la Memoria, ritmos públicos y privados vinculados a la problemática de los derechos humanos, podíamos hacer este acto. Y, y creo que tiene además el acompañamiento fantástico de un día que nos permite hacer esta, esta conmemoración. Así que, bueno, en, en esto estamos y, y la verdad que un, un acto con, con mucha gente que ha aprovechado para venir seguramente por el día, pero también por, por lo que significa este día para, para la ciudad, para muchas familias de La Barría, para el presente y para el futuro del país también. ¿Qué es lo que ha cambiado estos últimos años, José, que, que muchos gobiernos municipales se lanzan a, a participar de este, de este tipo de acto? Antes el municipio de La Barría específicamente eh, adhería, ahora se, se ha puesto como organizador. ¿Qué es lo que estos últimos años, qué es lo que notas que ha cambiado? Básicamente la decisión de la Presidenta de establecer esto como un feriado nacional, con lo cual la participación de los gobiernos puede ser otra. Eh, segundo, creo que hay un clima distinto en el, en el país. Nosotros venimos de toda una historia en la Argentina y en la democracia. Yo no, no quiero olvidarme de, de Alfonsín como quien plantó la bandera de los derechos humanos en Argentina en el sentido de la necesidad de establecer los, los juicios contra las juntas o a las juntas. Y, y luego toda la etapa que vivimos en argentina que fue la obedencia de debido al punto final como punto de, de inflexión donde la democracia el pueblo y el poder popular estaba por eh, estaba eh, obviamente con una situación de, de fuerza menor a la ...a la que se necesitaba para poder sostener un juicio de esa naturaleza... ...luego vinieron los indultos de Menem que no hay que olvidarse... ...porque mucha gente pareciera que se, que se olvida de esas cosas... ...y muchos fueron parte, ¿sí? parte de ese proceso de menemismo... ...al cual acompañaron con su voto silenciosamente... ...o, o inclusive siendo funcionarios este, y participando alegremente de ese gobierno... ...que eh, enterró la bandera de la justicia en Argentina... ...sobre todo la, de la justicia vinculada a los derechos humanos... ...y creo que la, la recuperación de, del gobierno de Kirchner... ...sobre todo el de Cristina Fernández de Kirchner... Que permitió que se volvieran a iniciar los juicios contra quienes correspondían, la Argentina, sea una Argentina sin impunidad en esta materia. José, pues estos últimos días, bueno, se han dado ciertas declaraciones de algunos de los organismos de, de derechos humanos, en donde se repudiaba la presencia de ETN eh, días atrás. El municipio igualmente hoy vino, sabiendo que esto podía hacerse patente en, en, en este acto. ¿Tiene alguna reflexión esto? Nah, en la Argentina, somos, primero, somos todo grande Segundo, creo que... Sí es bueno que en la Argentina se, se permita opinar y disentir. Yo no, no creo en, la, en las opiniones hegemónicas ni, ni en las verdades absolutas ni, ni que haya que someterse a la verdad de uno de otro. Así que mirá, cada uno que diga lo que lo que piensa, lo respeto como como opiniones y... y la última, ¿se institucionaliza esto a partir del año que viene si seguís en el gobierno? y sí, la idea nuestra es justamente haber llegado a este, a este punto donde hemos institucionalizado este día, eh, donde el Estado y el gobierno tienen que, que conmemorar este este aniversario de los distintos desde lo, el golpe de estado del, del 24 de marzo y, y me parece que no hay que es algo que no hay que dejar de, de ninguna manera nosotros hemos recuperado ya hemos dado un sentido distinto a algunos aniversarios y algunas conmemoraciones el 2 de abril que prontamente vamos a celebrar también lo tiene nuestra ciudad hemos sido el primer gobierno que ha permitido ya ha, ha tomado la decisión de revalorizar la gesta de malvinas de remalvinizar la, la cuestión y hemos este, permitido, hemos hecho todos los años en este compromiso con los excombatientes de hacer estos viajes a San Malvinas que nos permite mantener viva la, la memoria de esa, de esa guerra. Lo mismo vamos a hacer con el 24 de marzo.